La palabra fe se usa con extrema frecuencia en nuestro idioma. Además, se la usa con una gran variedad en su significación, incluso en relación a asuntos completamente ajenos a lo espiritual. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su consideración de este tema, presentando la enseñanza bíblica sobre la fe genuina y lo que eso significa para usted y para mí. Al concluir el primer volumen de su serie, En busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con la conclusión del mensaje, ¿Cómo hacer que su fe crezca? Primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes que han respondido tan positivamente a esta serie, tanto al ordenar la guía de estudio y también por sus emails, cartas y notas. Algunos con quienes he hablado personalmente han comentado lo útil que ha sido esta serie para ustedes. No se imaginan. ¿Cuánto significa eso para nosotros? Nos esforzamos por hacer esto posible y hablar de estas situaciones conforme a la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que Dios nos ha dado para hacer eso. Y como tal vez ustedes ya lo saben, esta es la última de nuestras sesiones de enseñanza sobre el tema En busca del Salvador. Pero este es solamente el primer volumen del estudio sobre el Evangelio de Marcos. Más adelante, en el futuro... Continuaremos nuestro estudio, versículo por versículo, de este Evangelio de Marcos, en futuros volúmenes en el mismo título de esta serie, En busca del Salvador. El día de mañana, Dios mediante, empezaremos una nueva serie de enseñanzas con el tema Los porqués de la Navidad. Se trata de un estudio que contesta las preguntas más comunes sobre el verdadero significado de la Navidad y el nacimiento de nuestro Salvador. Estoy seguro que le encantará. Concluyamos con la última porción de la lección, cómo hacer que su fe crezca. Volveré para hablar con ustedes por unos momentos al final de la lección. Yo no recuerdo haberlo dicho y no recuerdo cómo sucedió. No podría explicarle de ninguna manera lo que sucedió en la vida de esa persona. Fue la semilla de la palabra de Dios. No fue la palabra de David Jeremías. Fue la semilla de la palabra de Dios sembrada en ese corazón. Y cuando ellos se mudaron, yo no tenía ni idea de saber lo que estaba pasando. Ni siquiera podría haberles dicho quiénes eran o siquiera sus nombres. Todo el tiempo, la semilla estaba haciendo su obra en sus corazones, estaba creciendo calladamente, creciendo hasta el día de hoy. Hay personas que uno ni siquiera soñaría que irían a un seminario, personas de las que nadie pensaría que prestarían atención a la palabra de Dios, pero poco a poco, la palabra de Dios las transforma. Y lo próximo que se sabe es que están llamándolo como pastor desde alguna otra región del país, preguntando, ¿Puede ayudarme con este problema?». La semilla de la palabra de Dios es como la semilla que se siembra en el suelo. Se le pone en el suelo. Y usted tal vez no sepa lo que está pasando, pero Dios está obrando y la semilla está creciendo. Es imposible que si la semilla es sembrada en buen terreno no crezca. Es imposible. Por eso es tan espectacular y emocionante ser un sembrador que siembra semilla. Eso es lo que yo hago. Esparzo la semilla y no tengo idea de a dónde cae. De la mitad de ella no sé nada. Pero algo de ella cae en buen terreno y Dios las usa y las vidas de las personas son transformadas. Luego, la producción de la semilla. Es como dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Aquí tenemos las cuatro etapas de la semilla. Es la semilla, luego hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Ahora, Si uno toma eso y lo dice, puede decirlo en unos cuantos segundos, pero lleva largo tiempo para que eso suceda. No se cosecha el mismo día en que se siembra. Uno pone la semilla en la tierra y espera para que la semilla aparezca como hierba. Y luego las hojas se vuelven caña y espiga. Y después la espiga se llena de grano y madura. Esto es lo que usted debe saber en cuanto al crecimiento en la vida cristiana. El crecimiento es seguro, pero a veces es lento. Es grandioso, pero es gradual. La tierra rinde la cosecha, dice, de suyo. ¿Cómo crece una persona? Dice, de suyo. ¿Saben lo que quiere decir la expresión de suyo? Quiere decir autómata. Esa es la palabra griega, en efecto, y de la cual derivamos ese término. Es la palabra de la cual derivamos el término automáticamente. ¿Cómo crece la semilla en el corazón? Crece automáticamente. Lo que eso quiere decir es que todo lo que se tiene que hacer es poner la semilla en el corazón... Y para el resto del proceso, Dios está a cargo. Él lo hace automáticamente. Uno pone la semilla en el terreno cuando está sembrando, lo que sea que esté sembrando, y puede alejarse. Ni siquiera tiene que deshiervar ese huerto, aunque debería hacerlo. Será mejor que lo haga, pero no puede impedir que la semilla crezca, porque una vez que está en la tierra es automático. Y una vez que la semilla de la palabra de Dios entra en un corazón receptivo, es automático. Es simplemente automático. Sucede porque sucede. Siempre crece, aunque uno no pueda explicarlo. Recuerdo haber leído hace años que al fundador de la organización llamada Los Navegantes, que fue salvado de una manera milagrosa, un día alguien le preguntó, «¿Después de que fuiste salvado, quién te dio seguimiento? ¿Asististe a alguna clase?» Y él contestó, «¿Que quién me dio seguimiento? Voy a decirte quién me dio seguimiento. El bendito Espíritu Santo, Él fue el que me dio seguimiento». No estoy diciendo que no debemos dar seguimiento a las personas o que no debemos tener clases de discipulado para ayudar a las personas a crecer. Pero esto es lo que quiero que sepan. Cuando la semilla entra en el corazón, aunque uno no haga nada, con todo crecerá. Si usted quiere crecer más rápido, puede asistir a alguna clase, puede aprender, pero si es la cosa real, va a crecer, va a dar fruto. A veces pienso... en lo que puede pasar si no damos seguimiento a estas personas. Ni siquiera conozco a algunas de las personas a quienes deberíamos dar seguimiento. Hay personas que están siendo salvadas y ni siquiera llegamos a saber sus nombres. Así que tengo que hacer un alto y simplemente decir, ¿saben? El Dios Todopoderoso está en esto. Esta es su palabra. Esta es su semilla. Él hará que crezca la producción de la semilla. Ahora note, tenemos el producto de la semilla. Y tenemos un punto de llegada de la semilla. Dice en el versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuántos saben que si uno planta la semilla y Dios la hace crecer, a la larga producirá lo que Dios quiere que produzca? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Él quiere llevar a muchos hijos a su gloria, eso es lo que quiere hacer. La semilla va a ser cosechada en ese día. Hemos aprendido que Dios quiere que tengamos una fe ardiente, brillante, y que en el reino de Dios nuestra fe debe ser una fe que siembra en donde la semilla germina y crece. También debemos tener una fe que crece. Marcos 4:30. Aquí tenemos otra maravillosa historia de Jesús, se le llama la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de una fe que crece. Aquí se describe el proceso de crecimiento En el versículo 30 tenemos la parábola misma. Es como si Jesús estuviera tratando de darnos un relato más y estuviera tratando de figurarse qué decirnos. Me encanta la manera en que esto ilustra la espontaneidad de las Escrituras. Leemos en el versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como si Jesús estuviera dándole vueltas a una idea en su mente y pensando, veamos... ¿Qué historia puedo contarle a esta gente para que entienda cómo crece el reino de Dios? Ah, voy a hablarles de la semilla de mostaza. Y observe que sucede algo. Es asombroso. Nos da la paradoja de una fe que crece. Noten, en primer lugar, en este relato de la semilla de mostaza, que una fe que crece tiene un principio insignificante. En Marcos 4.31 Jesús dice que el reino de Dios es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Los discípulos deben haberse quedado perplejos cuando Jesús dijo eso. Jesús les dijo a sus discípulos, voy a decirles cómo crece el reino de Dios. Y luego empieza con una semilla de mostaza, que la Biblia dice que es la más pequeña de todas las semillas. En realidad no es la más pequeña de todas las semillas que había entonces en el mundo, pero era la más pequeña de todas las semillas que los judíos conocían. La semilla de mostaza es un granito muy pequeño, que si uno lo pone en la palma de la mano casi desaparece. Y en la Biblia, un grano de mostaza era una expresión proverbial de los judíos para algo muy pequeño e insignificante. Jesús dice que es la semilla más pequeña que se puede sembrar. Dos veces en los evangelios, nuestro Señor usa la imagen de una semilla de mostaza como comparación cuando habla de una fe débil. Escuchen estas dos ilustraciones. Mateo 17, 20, Jesús les dijo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. En Lucas 17,6, Él cambia algo el relato y dice... Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Lo que Jesús está diciendo es esto. No se requiere un montón de fe para hacer algo grande, porque no es cuestión del tamaño de su fe, es cuestión del objeto de su fe. El objeto de su fe es el Señor y Dios y nada es imposible para Él. Los discípulos, como ven, Tenían una visión del reino de Dios que no era buena para ellos en ese momento. Si usted les hubiera preguntado a algunos de los discípulos cuando el Señor dio este relato, ¿qué piensas en cuanto al reino de Dios? Ellos hubieran hablado de majestad, hubieran hablado de poder, hubieran hablado de echar de su país las cadenas de los romanos y quedar libres, habrían hablado de su impacto global. Jesús dice, déjenme decirles cómo es el reino de Dios. Es como una semilla de mostaza. Simplemente... como una semilla de mostaza y los discípulos deben haber pensado en su corazón señor, debes estar bromeando con eso de la semilla de mostaza debilidad y lo que parece ser insignificante fueron sin duda las características de los principios de la iglesia cristiana ¿cómo vino al mundo su cabeza y rey? vino como un desvalido infante nacido en una pesebrera en Belén sin riquezas, ni ejércitos ni séquito, ni poder. ¿Y quiénes fueron los hombres que la cabeza de la iglesia cristiana reunió a su alrededor y los nombró apóstoles? Personas pobres, sin educación académica, pescadores, cobradores de impuestos y hombres de ocupaciones similares, por toda apariencia las personas más improbables para estremecer al mundo. ¿Y cuál fue el último acto público de ministerio terrenal de la gran cabeza de la iglesia? Fue crucificado como un criminal entre dos ladrones después de haber sido abandonado por casi todos sus seguidores y otro habiéndolo negado y otro traicionado. ¿Cuál fue la doctrina que los primeros edificadores de la iglesia salieron a predicar a la humanidad desde el aposento alto en Jerusalén? ¿Cuál fue esa doctrina? Era una doctrina que era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Era una proclamación de que la gran cabeza de su nueva religión lo había hecho morir en una cruz. Y que a pesar de esto, ofrecía vida a todos por su muerte, si simplemente creen. En todo eso, la mente humana no puede percibir otra cosa que debilidad e insignificancia. Verdaderamente, el cuadro del grano de mostaza fue confirmado y cumplido a la letra. Los ojos humanos vieron el principio de la iglesia visible. Y todo lo que pudieron ver, si usted conoce la historia, es que era despreciable, insignificante, impotente y pequeña. Débil e insignificante, como una semilla de mostaza, tal como una semilla de mostaza, nacimiento insignificante. Pero, ¿cuántos saben que la semilla de mostaza tiene un crecimiento increíble? Un crecimiento increíble. De hecho, según Jesús, la semilla de mostaza crece hasta ser un árbol gigantesco, que es un cuadro del crecimiento del reino de Dios. En el libro de Hechos, que relata los principios de la historia de la iglesia cristiana, se nos da la crónica de lo que sucedió después de que la iglesia nació el día de Pentecostés. Recorrí el libro de Hechos y noté unas cuantas frases para darles una idea de lo que sucedió una vez que la semilla fue sembrada y la iglesia empezó y empezó a crecer de manera explosiva. En Hechos 1.5 hay 120 miembros. En Hechos 2.41 hay 3.000 En Hechos 2.47 tienen conversiones a diario. Y luego, en Hechos 4.4, 4, hay cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el capítulo 5, versículo 14, hay multitudes de hombres y mujeres. Capítulo 6, versículo 7, su nombre crece grandemente. Capítulo 9, versículo 42, hay muchos nuevos creyentes. Hechos 14.1, muchos creyeron. Capítulo 17, versículo 4, gran número de griegos y mujeres destacadas. Versículo 12, muchos nuevos creyentes. Capítulo 19, versículo 26, creyó casi toda Asia. capítulo 21, versículo 20, millares de judíos que habían creído y más adelante se nos dice que su número casi ni se podía contar. Algunos han calculado que al fin de la primera generación de creyentes, después del día de Pentecostés, había más de 100 mil miembros en la iglesia en Jerusalén. La semilla de mostaza había empezado a crecer y creció más allá de Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Filipos, Corinto, Roma. Creció maravillosamente cuando al final la despreciada religión de Cristo se esparció por toda Europa, Asia Menor y el norte de África. A pesar de la feroz persecución y opresión, reemplazó a la idolatría pagana y llegó a ser el credo que profesaban en todo el imperio romano. Tal crecimiento debe haber sido maravilloso para los que lo presenciaron. Pero en las palabras sencillas de Jesús, una diminuta semilla de mostaza creciendo hasta ser un árbol enorme. El reino de Dios continúa creciendo hoy. Somos parte de ese tiempo increíble en la historia del cristianismo. El crecimiento es increíblemente increíble. no tanto en este país, sino también en China y en América Latina, la iglesia cristiana está creciendo de manera explosiva. Las iglesias más grandes del mundo ya no están en los Estados Unidos de América. Son iglesias en América Latina, son iglesias en Indonesia. Si usted me dice que la iglesia cristiana no está creciendo, le diré que está expandiéndose más allá de lo que cualquiera pueda imaginarse. Y desde este Nuestro propio lugar específico, en esta ciudad, en California, predicamos el Evangelio hasta los extremos del mundo por radio y televisión y por la Internet. Así que, donde quiera que hay personas, la Palabra de Dios está disponible. ¿Sabe lo que la Biblia dice? Viene un día en el futuro, cuando la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11.9 es allá donde marcha este árbol esto es lo que Jesús nos está diciendo aquí no menosprecies el día de las cosas pequeñas el día en que la iglesia empezó ¿qué va a suceder con esto? ¿cómo esto alguna vez va a contar para algo? y de esa semilla de mostaza brotó el árbol Hay algo muy interesante al final de este relato que pone de cierto modo la realidad en el cuadro. Dice que cuando el árbol ha crecido, las aves de los cielos hacen su nido en sus ramas. La Biblia dice que cuando la iglesia haya crecido por completo, el árbol haya crecido. Las aves vienen y viven en el árbol. Así que, ¿quiénes son esas aves? Algunos piensan que son los gentiles. No es eso. Algunos piensan que son las personas no salvadas que vienen a la iglesia cristiana. Eso puede ser parte. Algunos dicen que son las religiones falsas que vienen y viven en la iglesia. ¿Cómo se puede saber quiénes son? Tal vez debemos retroceder y mirar en el contexto. ¿No habíamos hallado a las aves antes? Recuerden que la Biblia dice que cuando el sembrador siembra la semilla, algo de ella cae en el camino y las aves vienen y se la comen y no germina. Y más adelante en el versículo 15 Jesús nos dice que las aves representan a Satanás que viene y quita la palabra de Dios que es sembrada en los corazones. Así que si en los versículos 15 las aves son Satanás, ¿qué tal si las aves que andan en el árbol son las mismas? ¿O por qué no deberían serlo? La Biblia dice que cuando el árbol ha crecido, las aves vienen y hacen sus nidos en sus ramas. ¿Cuántos saben que cuando la iglesia cristiana crece, Satanás no está contento? De hecho, simplemente permítame recordárselo. Es justo después de que la iglesia nació. La iglesia nació en Hechos 2. Y apenas unos cuantos capítulos más tarde leemos el episodio de Ananías y Zafira. ¿Lo recuerda? Recuerda cómo mintieron en cuanto a lo que estaban haciendo y ambos murieron debido a su mentira. Y no sé si ustedes recuerdan lo que Pedro les dijo. Según Hechos 5.3, Pedro les dijo, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? La iglesia apenas había nacido y las aves se esparcieron en el árbol. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, según Hechos 20.29, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. permítame decirle algo que sé. Satanás se da perfecta cuenta del crecimiento del árbol y no tiene ningún problema en posarse en sus ramas si puede hacerlo y si se lo permitimos. Y simplemente observe, cada vez que Dios hace algo grande en una iglesia, Satanás se presentará para fomentar el desaliento si puede. Es interesante algo que tenemos en nuestro matrimonio. Mi esposa y yo Hemos desarrollado esto, que cuando Dios hace algo grande la iglesia, nos miramos el uno al otro y nos decimos, está bien, ahora alerta, aquí vienen los pájaros. Tengo que contarles algo que me sucedió. No es gran cosa, pero simplemente un recordatorio de que las aves revolotean a nuestro alrededor. Como ustedes saben, estudio para estos mensajes y cuando venimos a California en 1981, me comprometí que desde ese momento en adelante Nunca predicaría ningún sermón para el cual no tuviera un manuscrito completo de antemano. Nunca he lamentado eso, porque me hace ser muy preciso en mis palabras y me ha ayudado a ser mejor comunicador. Así que cada semana trabajo en eso y reúno toda mi investigación y trabajo en eso. Tengo un computador que utilizo hasta gastarlo y agotarlo. Agoto un computador cada año y consigo uno nuevo más o menos por esta época. Y quisiera decirles que debería haber conseguido uno la semana pasada porque trabajé en este mensaje y este es un mensaje difícil porque hay mucho material y trabajé en él por muchas, muchas horas durante la semana y fue el viernes por la mañana para transferirlo a las personas que preparan las notas y el sermón había desaparecido. Las aves se lo comieron, se lo comieron y como saben, Hay toda clase de programas para hallar en un computador eso que supuestamente se ha perdido. Así que se llevaron el computador y buscaron y en realidad había desaparecido. No sé si pueden imaginarse cuán desalentador puede ser eso. Yo tenía programado hablar a un grupo de hombres esa mañana, tenía otro compromiso para almorzar al mediodía y también algo más por la noche y pensé, ¡válgame! ¿Qué voy a hacer? Las aves se comieron mi mensaje. Y entonces me di cuenta y me dije a mí mismo, Vamos, esto quiere decir que Dios está haciendo algo grandioso aquí. Las aves no se posaron en un matorral. Las aves se posan en un árbol. Las aves no se preocupan por lo que no tiene vida. Pero cuando Dios se propone algo, alerta por las aves. Y cuando vienen, no te enfades por eso. Simplemente di, alabados a Dios. Debo haber puesto algo en este mensaje que Dios no quería que dijera. Así que voy a volver y hacerlo todo de nuevo y hacerlo mejor la próxima vez. Tal vez dejaré fuera la parte que Dios no quería que yo dijera y que las aves vinieron y se comieron. Apenas un episodio, algo trivial. Pero usted sabe de lo que estoy hablando. Usted sabe cómo el enemigo puede venir para desalentarlo en momentos cuando usted está en la cumbre. ¿Cuántos saben que no se necesita mucho para ir de la cumbre al valle? Distancia bastante corta. pero yo decidí que no iba a permitir que el enemigo se robara la bendición. Me divirtió quitarle la alegría a las aves y trabajar en este mensaje de nuevo y mucho más de lo que usted puede imaginarse. Y Dios ha sido grandioso conmigo y me ha dado su gracia. Quiero que sepan que cuando Dios se propone algo en su vida, no pasará sin que el enemigo lo note. Las aves se presentarán. pero hagamos un pacto de que vamos a librarnos de las aves en esta iglesia. Amén. No permitamos que Satanás siembre nada en esta iglesia. Determinemos en nuestro corazón que cuando Dios está obrando aquí, vamos a proteger del enemigo la obra de Dios. Él tratará de sembrar discordia y engaño y doctrina incorrecta porque él ve que el árbol está creciendo, que Dios está obrando. Solo Dios puede tomar una semilla de mostaza y hacerla crecer en algo grande. ¿Sabe usted que Él ha hecho eso en su vida? ¿Verdad? Él lo ha hecho en la mía. Di una breve oración como una semilla de mostaza cuando un día le dije, Señor Jesucristo, ven a mi corazón y sé mi Salvador. Y la semilla fue sembrada y ha crecido en una familia cristiana y en hijos cristianos y ahora en nietos cristianos y en ministerio y personas que conocemos. en una iglesia que honra a Dios, partiendo de ese momento insignificante cuando le dije que sí al Señor Jesucristo. Quiero decirles, amigos y amigas, que Jesucristo sigue dedicado a la empresa de tomar algo que es pequeño, insignificante, y hacer de eso algo grande. Y si usted nunca le ha confiado su vida, Si nunca ha dicho, está bien, Señor, recibo tu palabra en mi corazón y te recibo en mi corazón y recibo la salvación y creo en Jesucristo con todo mi corazón, puede tener su momento de semilla de mostaza hoy mismo. ponga para mañana lo que Dios le ha dicho que haga hoy. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, permita que esta enseñanza sobre el amor de Dios le motive para poner su fe en el Señor Jesucristo hoy mismo. Antes de despedirnos, permítame recordarle que la información que ha estado escuchando y estudiando con nosotros está disponible para usted en una guía de estudio que se titula En busca del Salvador. Póngase en contacto con Momento Decisivo y ordene su ejemplar de la guía En Busca del Salvador. Si visita nuestro sitio web, ahí también hallará que tenemos las grabaciones en discos compactos de lo que hemos enseñado. Todo esto está a su disposición en el sitio web de Momentodecisivo.org, pero usted tiene que dar su paso. Tome la iniciativa y busque la información. Con gusto responderemos a su solicitud. Que tenga un buen día. Volveremos.